Aleluya! ¡Oh Señor! Nos gozamos en tu victoria. Nos gozamos to be todo o bajar está en fondo del mar quien lembrará quien